Cuentos de hadas españoles. La historia de Atlanta. Érase una vez un rey un tanto ingenuo que pensaba que solamente los varones podían gobernar un reino. Por tanto, cuando nació su hija, no la quiso y ordenó mantenerla en una roca en lo más profundo del bosque. Al principio, la niña disfrutaba jugando con las hojas y la hierba que crecía a su alrededor. Pero pronto empezó a sentirse hambrienta y empezó a llorar Una mamá oso de una cueva cercana la oyó y se acercó con su pequeño sedno ¡Oh! ¡Qué niña tan bonita! ¡Qué lástima! ¿Quién la habrá dejado aquí? ¿Qué clase de oso es este, mami? Nunca había visto uno así Fíjate en sus patas, son muy diferentes Bueno, es porque es un oso humano, cariño me gusta ¿Puede quedarse con nosotros, mami? ¡Oh, sí que puede! No podría dejarla morir sola y hambrienta en el bosque ni un minuto más ¿Cómo la llamaremos, mami? La llamaremos... Atlanta Y así la mamá oso se llevó a Atlanta a su cueva y la cuidó como una madre Ningún animal del bosque atacó nunca a la niña Pues la consideraban una más Pronto Atlanta creció y se convirtió en una gran compañera de juegos Para el oso y el resto de animales Corría con los guepardos y lo hacía más rápido Trepaba por los árboles con los monos y lo hacía más rápido Cazaba con los leones y lo hacía mejor Atlanta era fuerte, valiente y sabia Un día un grupo de viajeros pasó por el bosque Estoy cansado Ya te digo, ¿cuánto queda? ¡Oh! ¿Qué es eso? Niña, ¿qué haces sola en este espeso bosque? No podemos dejarla aquí Debemos llevarla con nosotros Acompáñanos Ven a nuestra aldea y vive con nosotros Atlanta no comprendía lo que decían aquellos seres Pero aquella era la primera vez que veía humanos Y sentía curiosidad. Lo siguió sigilosa hasta la aldea. Ven, mi mujer estará encantada de conocerte. Ajá. Ah. María, mira a quién hemos encontrado. ¿Una niña? ¿Qué hacía sola en el bosque? ¿Cómo la habéis encontrado? ¿Qué? Ven aquí, cielo. María y John trataron a Atlanta como si fuera un verdadero ángel. Y Atlanta aprendió cosas fascinantes en la aldea. Regresó al bosque, pero también visitaba la aldea y parecía tener dos familias. Una en el bosque con los animales y una en la aldea con John, María y otros humanos. Los años pasaron y Atlanta creció siendo una doncella fuerte, poderosa y hermosa. Más ingeniosa y rauda que nunca. Pausemos ahora la historia de Atlanta un momento Y vayamos a otro lugar Al reino que le pertenecía a un rey muy noble y poderoso Llamado Onius. Alteza, este año hemos tenido una gran cosecha de uvas y trigo Nuestros graneros están rebosantes de grano Y nuestros huertos están cargados de fruta Este año la prosperidad de nuestro reino se ha multiplicado por cien. El haber tenido un año tan próspero se debe a las bendiciones de los ángeles y espíritus de la naturaleza. Organicemos un carnaval, invitemos a todas las hadas, ángeles y espíritus... ...y que todos traigan lo mejor de sus cosechas para ofrecerlo como acción de gracias y gratitud. ¡Oh, padre! Es una idea maravillosa. Yo mismo me encargaré de los preparativos... Así, todos los ciudadanos del reino se reunieron con el príncipe... ...y organizaron un carnaval realmente impresionante... ...en los campos y viñedos del reino. Construyeron altares para las hadas, los ángeles y los espíritus... ...un altar para Ceres, quienes había enseñado a sembrar el grano... ...uno para Baco, quienes había hablado de la uva... ...uno para Mercurio, el dios de pies alados, quien procede de las nubes... ...y uno para Atenas, la reina del aire... Y uno para el creador de los vientos, y otro para el creador de la luz Y otro para el rey de los océanos, y otro que era el de... Colocaron sus mejores racimos de uvas y sus mejores granos en cada altar Finalmente prepararon una hoguera y se lo ofrecieron todo a las llamas Creyendo que el humo que se alzaba llegaba hasta los cielos llevándoles así sus regalos Por favor, aceptad nuestra sincera y humilde gratitud por todas vuestras bendiciones. ¡Que suenen los tambores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! ¡Felicidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Tambores! Todas las personas del reino volvieron a casa con el corazón agradecido pensando que habían complacido a las hadas, a los ángeles y a los espíritus. Pero no fue así. El pueblo de este reino había olvidado completamente al hada Diana la cuidadora de los bosques y Diana no se alegró de aquello ¡Qué insulto! ¿No se dan cuenta los humanos que son los bosques y las selvas los que proporcionan lluvias abundantes que preservan el cieno y la fertilidad de las tierras? ¿Cómo osan insultar a mis bosques y a mis criaturas así? Gran cuidadora de los bosques ¿Cómo deseas castigarlos? Los castigaremos, pagarán por ello Aquella noche los ciudadanos se fueron a dormir tranquilamente Lo que no sabían era el caos que estaba a punto de suceder ¿Qué ha sido eso? Oh, nunca había oído nada tan devastador Todos los aldeanos salieron de sus hogares con antorchas de fuegos Y lo que vieron... Fue una criatura terrible jamás vista antes. Intentaron asustarla con las antorchas, pero eso solo la enfureció más. Corría salvajemente por los campos destrozando todas las cosechas. Pisoteó despiadadamente los sacos de uvas, destruyendo así la cosecha. Los aldeanos estaban horrorizados. Acudieron al rey. ¡Majestad! ¡Una terrible criatura está arrasando nuestros campos y huertos! ¿Criatura? Parece un jabalí, pero no lo es La abundante cosecha que teníamos este año Una gran parte ha quedado destruida Si no detenemos a esta criatura pronto lo perderemos todo Y esto después de que las hadas, los ángeles y los espíritus hayan sido buenos con nosotros En el carnaval... Cuando construimos los altares para las hadas, los ángeles y los espíritus, se nos ha tenido que olvidar a alguien. El rey revisó la lista de espíritus, hadas y ángeles. Hemos olvidado a la cuidadora de los bosques. Nos obsesionamos tanto con nuestros campos y nuestros huertos que olvidamos la importancia de los bosques y los árboles y sus criaturas. Dos veces. Es normal que nos castigue. Organizad un gran festival en honor a la Hada Diana, la cuidadora de los bosques Los aldeanos se reunieron para rendir homenaje a la cuidadora de los bosques, el Hada Diana Pero justo al encender el fuego ceremonial, el gran jabalí apareció de nuevo y lo destrozó Los aldeanos escaparon chillando y gritando de aquel lugar Incluso el rey y el príncipe se horrorizaron El Hada Diana se apareció ante ellos Acepto vuestras disculpas, pero solo me las habéis ofrecido porque vuestras preciadas cosechas se están destruyendo Intentad capturar al jabalí Cuando vuestro pueblo viva en miedo constante y no sepan cómo controlarlo Aprenderán a no volver a ofender al bosque y a sus criaturas Yo mismo capturaré a la criatura No, padre, los carnavales eran mi responsabilidad Yo iré a capturar a la criatura Muy bien, pero no conseguirás hacerlo tú solo Debes conseguir un equipo con los mejores cazadores y guerreros Así, enviaron mensajes por todo el reino, incluso hasta reinos vecinos Rogándole ayuda a los mejores cazadores y guerreros que hubiese En el día indicado, todos se reunieron para conocer al príncipe ¿Os lo imagináis? Un jabalí cuya piel no se quema con fuego ni se daña con flechas... ¿Un jabalí que ha destrozado casi toda la cosecha del reino? Tengo ganas de atrapar a la criatura Seguro que es toda una exageración ¿Por qué iba el rey a exagerar la información y a llamar a los mejores cazadores y guerreros de su reino y de otros? ¿Una mujer hablando de caza? ¡Qué raro es esto! Quizás te hayas perdido ¡Esta reunión es para cazadores y guerreros! Eso es exactamente por lo que he venido ¿Estás buscando marido? Este no es el momento adecuado Reúnete conmigo cuando lo haya cazado Ya lo veremos en el bosque ¿O oh, te da miedo que una chica capture a tu preciado jabalí Y tener que esconderte tras la ira? Bienvenidos caballeros y dama Necesitamos vuestra ayuda Nosotros lo ayudaremos si ella viene. Si ella viene, nosotros nos iremos. En ese caso, no puedo obligaros a quedaros. Si no tenéis el coraje de aceptar que una mujer pueda ser tan poderosa como vosotros, o incluso más, tampoco tendréis el coraje de enfrentaros a un fuerte jabalí. Decidid de una vez por todas, ¿os quedáis o no? Los cazadores se quedaron y el equipo fue en busca del jabalí salvaje. Lo vieron adentrarse en el bosque. No lo mataremos, solo tenemos que capturarlo. Así que sumergid vuestras flechas en esto. Con esto la criatura quedará inconsciente. Se adentraron en el bosque. Unos treparon por los árboles, otros se escondieron tras las rocas. Uno lanzó una flecha a la criatura. La flecha se partió en dos al entrar en contacto con su dura piel. El jabalí se enfadó tanto que arrancó el árbol en el que se encontraba el cazador. Estaba a punto de atacar al cazador cuando Atlanta saltó sobre su cabeza y le disparó con un arpón en un costado. Con tanta rapidez y fuerza que el jabalí se tambaleó. El príncipe se apresuró y lanzó otra flecha hacia la criatura y el jabalí cayó inconsciente. Lo metieron en una jaula de metal después de que Atlanta le curase las heridas. Ahí, Ahora estarás bien. Quizás el hada Diana se complazca. ¡Oh, sí! Estoy muy complacida. Me complace que hayas tratado a mi jabalí con tanta compasión. Estoy complacida contigo, príncipe, por ver el valor de una mujer y no juzgarla como débil solo por ser una dama. Os concedo que la abundancia regrese a vuestras tierras. Gracias, gran cuidadora de los bosques. Sentimos mucho haberte faltado al respeto. Hemos aprendido la lección. Nunca en la vida olvidaremos la importancia de los bosques, de los árboles y de sus criaturas. El rey estaba feliz y todo el reino se alegró. Le concedieron un puesto de honor a Atlanta por salvar sus tierras. Festejaron y bailaron durante toda la noche. ¡Has estado maravillosa! ¡Y tú también! Tú realizaste el primer y más importante disparo. Um, ahora debo regresar. ¡Oh, sí! ¿Pero no puedes quedarte unos días más? Yo... Por favor, me encantaría poder conocerte, siempre y cuando estés de acuerdo uh, ¿Puedo quedarme unos días? Podemos explorar el bosque juntos ¡Claro! Ha sido un honor cazar contigo Sí, y contigo